acordeó, <ZA1> he dicho de las mujeres, que lo sabes mi acordeo. que si el hombre plata no tiene, ahí no vale corazón, que si el hombre plata no tiene, ahí no vale corazón. por amor, he dicho de las mujeres que ya quieren por amor, si el hombre plata no tiene, ahí no vale corazón, si el hombre plata no tiene, vaya la porra el amor, si el hombre plata no tiene, vaya la porra el amor y no hayan como decir que lo tienen en su brazo y no hayan como decir después les dan el leñazo si no ven lo que persigue, después les dan el leñazo y si no ven lo que persigue